Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Conflicto en el CMC. Trabajadoras y trabajadores se reunieron con el funcionario Gabriel Gregoire. Exigieron, entre otras cosas, la renuncia de Laura Gómez. Diego Cejas Rubio, artista y trabajador de cultura, habló en periodismo turno mañana. ¿Qué fue la, el, la, la tercera reunión, digamos, que tuvimos. ¿Mm? Eh, habíamos entrado allá cuarto intermedio ayer. Eh, y sí se hizo se hizo un, se hizo una, un, un primer acuerdo eh, se fue a cuarto intermedio justamente porque eso fue un punto de de conflicto y no no se querían firmar todos los otros acuerdos se quería cortar solamente por eh, eh, por, por el pedido de renuncia o no hubo como un como una parte media, media tensa bueno al final se se llegó a este acuerdo Omar Rojas, secretario general de SOEM, denunció que Leandro Alto Laguirre está incorporando personal por fuera de los convenios. No nos oponemos al ingreso del personal, pero hay que priorizar a los compañeros precarizados, contó el dirigente gremial. En estos últimos meses eh, se ha incorporado personal a la planta de, de empleados municipales, ¿no? Y ya eh, sabíamos que el año pasado ya habían contratado algunos, pero nosotros decíamos que no nos oponíamos al ingreso de, de personal eh, en cuanto se necesitara para la prestación de un servicio eficiente para toda la comunidad. No nos poníamos en contra de eso. Sí decimos que tenemos 33 compañeros contratados en una situación precaria mediante resolución 247, que están, si bien están en la ordenanza para que pasen a planta permanente a partir del primero de noviembre, nosotros entendíamos que eh, no tenían que pasar entre estándar como pasaron esos compañeros eh, que estaban en negro. Nosotros considerábamos y consideramos que dad está dada la, la posibilidad económica para atender esta derogación de los contratos, ¿no? O sea, la derogación presupuestaria estaría, estaría contemplada en el presupuesto municipal. La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina invitan a la capacitación Abogadas Penalistas sus dificultades en el sistema penal. La defensora oficial en lo penal de Santa Rosa, Paula Arrigone, contó en Radio Quermés de qué se trata su presentación. Mañana viernes a las 6 de la tarde en la Universidad Nacional de La Pampa. Eh, bueno, va a estar presente Mariana Barbita, que en realidad es la fundadora de la Asociación Mujeres Penalistas de, de Argentina. Eh, voy a presentar la, la, la asociación y bueno, vamos a estar acompañándolas en un panel, voy a estar yo, y va a estar eh, Ana Laura Rufini, que es fiscal de género de la Segunda Constitución Judicial. Y bueno, vamos a estar hablando de este tema, de, de un poco de, de la justicia, de las dificultades de, del ejercicio de, de las mujeres por ahí dentro de lo que es el sistema penal, el derecho penal, eh, bueno, un poco de feminismo, de punitivismo, vamos a hacer una charla que en realidad va dirigida a todo público, no es solamente para, para abogados, y, y bueno, creemos que, que va a ser interesante. La agrupación Amigos Solidarios prepara un pastel de papas para 300 personas. Nuestro cronista de exteriores habló con Diego Guzmán, integrante del grupo, quien dijo la situación está muy difícil, la gente que espera tiene hambre. Es una locura, chicos, compañeros acá de la cooperativa CAETE que también dice: nosotros vamos también, eh, eh, eh, guardando un lugar, bueno, no sé dónde nos vamos a meter, pero esto que tiene lindo, que todos quieren ayudar... Hay mucha gente que por ahí no sabía que, que estas cosas... Entonces empezaron ayer eh, gente de Winifreda, que nos donó aproximadamente 30 kilos de carne picada, eh, gente de Casteca, levantado, gente de Quehue mucha gente, la verdad, que, la verdad que se pone muy contento de estas cosas. Creo que trabajamos en el, eh, por ahí los cadetes, trabajamos en educación, siempre hablamos con algunos maestros que te dicen que el chico eh, siga con hambre. Bueno, entonces nosotros tratamos de hacer eso, eso, aunque sea que tenga una taza de leche para tomar al otro día cuando tienen que ir al colegio.